Primero que nada, creo que tenemos que aclarar bien bien qué va a hacer la coordinación nacional Creo que se está claro los protocolos que nos mandó Nelson o Sabes cuál es el rol de un coordinador, pero creo que deberíamos adecuar ya un poco más a Chile Y ver la realidad en la cual está el capítulo local, entonces no sé qué propones tú ¿A qué te refieres con eso? Se te escucha un poco bajo. Eh, mira, porque como es cada capítulo está en distintos periodos de desarrollo, ¿cachai? Y yo creo que Chile, ponte tú, tiene que tener como una de las tareas principales, ordenarse, porque, no sé, po, yo creo que sobre todo tú te diste cuenta que después de Fer hay un gran despelote en cuanto a quiénes son las personas que están coordinando cada región, ¿cachai? Y hay varios temas que tocan en Chile, porque el capítulo está creciendo mucho y, se, y no estaba preparado para tanto crecimiento, ¿cachai? Entonces, yo creo que hay que centrarse en distintas cosas, en distintas las tareas, y hay tareas en las cuales no están enmarcadas los protocolos que yo creo que deberían entrar, ¿cachai? Entonces, por eso quiero... Tú, que te gusta más seguir los protocolos, me dijeras qué tareas ves como más importantes y cuál es como menos importante, ¿cachai? Empecemos por actualizar los capítulos. Ya, perfecto. Eh, ya, porque va a ser un proceso lento, ¿cachai? Por lo tanto, yo los mantendría como capítulo, no sé, en camino de oficialización, ¿cachai? Algunas, algo claro, así. así. Sí, no, están, están <ríe> como capítulo en desarrollo. No hay coordinación, Exacto. seguramente. Exacto. Actualmente el único capítulo que está como actualizado y oficializado es Arica Lo único que le queda por hacer, eh, por ser un capítulo ya que no tiene mucha actividad en el sentido o no, no tiene muchos voluntarios, es trabajar en la campaña. De a poco. El, esa campaña es eh, muy potente y va a poder atraer a mucha gente. Ahora el, el tema que en Santiago está un poquito complejo para ver, bueno, eso se van a ver eh, después. ¿A qué te referís con el tema de que Santiago este complejo? ¿Hacia un poco la DEVI de como coordinadora o, o aquí? No entiendo Eso no, no lo entiendo, que ¿a qué yo te referís? Que te ¿Cachai? ¿Cachai? En general, lo que pasa es que al menos eh, me percaté durante un tiempo atrás Mira, plateé varios puntos con respecto a la... de la capítulo Y una de esas Es dejar en claro de que acá... Tú no puedes... O sea, no es que no puedas Pero... Idealmente Tú apoyas al movimiento o haces algún activismo para el movimiento con expectativas que tú te sientes o te acomoda con expectativas que a ti te gusta realizar, por dar un ejemplo, sentirte realizado si tú llegas a alguien trae un disco, no sé, un disco al mes tú te sentís feliz por eso y por eso aportaste el movimiento y eres parte del movimiento, eso acá lo veo un poco complejo en el sentido de que veo que, bueno, no lo ver, es una percepción eh, netamente personal desde el, hace un par de meses, en el sentido de que no podemos obligar a la gente a, o no podemos obligar a, la gente a que se eduque en esto, no podemos ser insistentes, no podemos darles como falsas expectativas, tampoco podemos decir abiertamente en reuniones de que, oye, si no te veo haciendo algo por el movimiento, tú no eres parte del movimiento, cosa que se, se quedó, o escuchó, o está en una de las grabaciones de las reuniones que tuvimos. Ahora. A su parte de Instagram, lo cual nos deja bien parado el movimiento, de San, mejor dicho, nos deja bien parado el capítulo de Santiago. Entonces, lo que podríamos hacer es eh, tomar la fuerza del voluntariado que tenemos aquí en Santiago para hacer una, una reunión para establecer bien los puntos y que o, o, no para establecer, sino que para aclarar bien los puntos o para entregar mayor, mayor, a, tener una, la información mucho más clarificada y trabajar con la herramienta que actualmente poseemos ya, vale, perfecto entonces, mira cuando nosotros hicimos los protocolos con, en la casa de la... de la Bali Nelson, ¿te acordás que tú estabas ahí? creo, sí en, ya, pusimos varias tareas para los coordinadores ¿cachai? entre ellas estaba manejar finanzas y todo eso yo en eso quería hablar varios puntos con de tu finanza yo prefería que el capítulo de Chile en sí no manejara plata, sino que las platas se manejaran independientemente por cada capítulo, ¿cachai? Que estuvieran encargadas del coordinador nacional de regional o de la persona que él decidiera, ¿cachai? Ya que en sí el capítulo en Chile no tiene gastos, sino que estos corresponden a cada capítulo y puede generar problemas el hecho de que el capítulo en Chile esté invirtiendo, por ejemplo, en Santiago o en Ariga, ¿cachai? Por el tema de las finanzas yo creo que primero vamos a tener que tener como una especie de cuenta ropa ya, para hacer únicamente transferencia a nivel nacional. Eh, y que cada capítulo o que cada claro, cada capítulo tenga que también como su cuenta root para hacer la transferencia correspondiente y manejar una plataforma de finanzas que sea bien transparente de los gastos que se están utilizando y yo pienso que la idea es generar tener alguna eh, alguna herramienta que nos sirva para mantener los sitios web porque tenemos que considerar lo siguiente Si bien, Nelson y yo, en forma voluntaria, mantenemos el sitio web arriba. No, no de, en otro capítulo por lo general no es así. Eh, se, la plata que se recibe no sé, de disco de polera, son derivados para esos gastos que son mantenidos en la web para alguna herramienta eh, que sea para difundir. Entonces, primero ver de que si Chile va a necesitar como una especie de de cuenta root pero la vamos a tener que manejar una persona no porque no se puede crear una cuenta si a nombre de movimiento etcétera sino de una persona que se haga cargo de esa finanza y que sea exclusiva para esos fines onda puede ser cuenta cuenta vista no sé, pero en cualquier cualquier puto banco pero que sea para eso para nada más ni cuenta personal no no onda para ese fin y que cada para Tengo varias dudas. Mira, te he escuchado hablar y hablar y hablar y hablar, y todavía no me has explicado para qué el capítulo de Chile necesita plata. El capítulo de Chile, no los capítulos locales, el capítulo de Chile necesita plata. Para pagar el sitio web, por dar un ejemplo, para todos los eventos que se puedan realizar, por dar ejemplo, la misma campaña que saca el movimiento, alguna conferencia que se tenga para pegar, o sea, mandar a hacer afiche, hacer disco. Si bien nosotros podemos solicitar en forma voluntaria discos, DVD, Flagger, etcétera, etcétera, eh, las últimas veces no, no ha resultado, bueno, las veces que lo hemos hecho, si bien sí hemos salido adelante, pero no hemos salido muy bien en el sentido de que se han demorado, o que se echan para atrás, o que son como expectativas falsas, porque en sí tú al esperar algo de una persona si bien tú puedes confiar en ella pero si hablamos eh, de forma más real uno no puede confiar en que ese recurso va a estar si no está entonces el capítulo de chile primero nosotros bueno no es por, por nada pero ninguno ninguno de los de la persona que a, hacen voluntaria por el movimiento caga plata lo que se gana ahora que uno en forma voluntaria pueda aportar cierta cantidad, que igual son súper son pocas lucas para el sitio web pero el sitio web tampoco, tampoco el movimiento se puede aprovechar de que pucha, alguna persona por muy voluntaria que esté donando plata para mantener un sitio web local lo haga, ¿cachai? no sé si me, si me entendí Mira te entiendo pero digo totalmente contigo, espera un poco Uno, todos los ejemplos que me diste fuera de la página web son proyectos regionales por lo tanto deberían ser financiados por cada capítulo Por lo tanto, cada capítulo debería encargarse de sus finanzas, uno. Segundo, lo conversé con Nelson y lo dijo en una reunión de Chile. Él se dice que sí puede pedir donaciones, pero estas no pueden ser porque si, sí, si notifico y este tiene que haber sido dicho antes. Y eso lo dijo Nelson en una reunión previa al que, eh, es Primero, segundo, en tercero. Tenemos ya cómo pagar en la página web. ¿Para qué nos calentamos la cabeza viendo cómo pagarlo si ese problema ya está solucionado? No, sino que se acabeza. Primero, el punto uno que tú decidiste, a lo mejor no me entendiste, pero sí, cada capítulo al menos debe tratar de solventar su propio gasto en el sentido del activismo. Segundo, claramente nosotros podemos recibir donaciones, pero esas donaciones tienen que ser por proyectos específicos y por lo general de activistas que son Ya puedo decir, si llegas, Fer y activistas sí, no ¿okay? Nosotros podemos recibir donaciones, pero de activistas que, que están constantemente más ligados al movimiento que otros activistas. activista, ¿okay? No, no sé, por, no entendí por qué. No entendí por qué tienen que ser activistas que lleven harto tiempo ligados, puede ser cualquier activista que desee donar. Acá está, recolección de fondos. Dice... Como ve, global el movimiento opera a base de dedicación de tiempo y no a dedicación de dinero. A ningún capítulo se le permite tomar donaciones directas y abiertas. En general, el movimiento, deliberadamente, opera en base a un aporte personal y un, modelo y un modelo de voluntariado. Sin embargo, hay dos excepciones básicas, dado que los sitios web cuentan dinero para funcionar y es aceptable ofrecer una simple mercancía. El sitio web global, por ejemplo, ofrece Una sola camiseta para ayudar a compensar los gastos administrativos y el alojamiento. Cada capítulo está autorizada a ofrecer también una camiseta personalizada o algo similar. Sin embargo, cualquier exceso de comercialización será interrumpido y se presentará un caso de abuso. Estas decisiones se tomarán por un consenso internacional a la Administración Global de Capítulo. La segunda excepción es cuando se requiere un proyecto específico temporal que se necesita financiación. Por lo general, se espera que dicha financiación vendrá personalmente de un individuo o conjunto de individuos que trabajan con el capítulo directamente. En el supuesto de que esto no puede suceder, un sistema temporal de donación totalmente transparente se puede poner en lugar para satisfacer las necesidades de ese proyecto. Ya, o sea, puede ser cualquier activista que trabaje en el capítulo de Santiago. Claro, pero tenemos que ser eh, transparentes con el tema de, eh, no sé, por pues, si te donan dar como una especie de boletita o algo así, pero es para el proyecto en sí, o sea, tú no le puedes, no, no se le puede donar al movimiento Tiger Chile, no. Yo dono porque quiero que este proyecto se haga, ¿entendés? Ya, por ejemplo, estoy viendo el Ya, uno se tiene que pagar la sala, o sea, te estoy donando para que el proyecto de la reunión se realice Segundo, se necesitan copiar DVDs para realizar el activismo Y te lo dice la gente, miren, ¿saben qué? Tenemos que realizar tales proyectos de activismo Necesitamos plata para comprar DVDs Si, si ustedes pueden donar, bienvenidos se estáis donando por un proyecto específico Yo lo que he dicho, la gente no puede donar porque sí puede donar para proyectos Eso tiene que estar claro, por supuesto Y, y por supuesto que eso tiene que estar público constantemente publicando la plata que se está manejando, la plata que se ganó, etc. Sí, concuerdo, contigo. contigo. Ya, pues, entonces mi duda es por qué a nivel nacional tenemos que manejar plata y no la podemos dejar nada más que a nivel local. Que Santiago consiga su plata, que Arica consiga su plata, y si tenemos un problema a nivel nacional, supongo que los capítulos locales lograrán dar el empujoncito que necesita el capítulo a nivel nacional. Nacional, ¿cachai? O sea, supongo que no vamos a tener un problema y el capítulo Santiago va a decir, no, esa plata es de Santiago Y el de Ariga va a decir, no, esa plata es de Ariga O sea, ese problema es de todo Chile, todo Chile podrá ayudar, ¿cachai? O sea, es, bueno. Supongo que sí vamos a funcionar, ¿cachai? Porque somos un movimiento chileno y esto, y, O sea, por comunista filosofía Se puede, cada capítulo puede manejar sus propios recursos Ahora, tenemos que evitar la centralización porque por ese motivo no tenemos capítulo a nivel nacional porque se notó mucho de que se hacía todo en Santiago toda la plata era para Santiago, etc, etcétera, etcétera la idea es que si bien, cada capítulo puede mantener su propia finanza yo no estoy muy claro con respecto a esto pero lo que deberíamos hacer es que cada capítulo tenga una cierta cantidad de stock y materiales para realizar eh, dicho evento dependiendo de la actividad que se va a realizar Voy a dar un ejemplo. Como el capítulo de Santiago puede estar un poco más formado y no sé, hay charla aquí, una charla acá y hay activismo por aquí, obviamente va a tener poco más de, de recursos, de fiches de de flyers, para dicha actividad. A diferencia de un capítulo, no sé, como, como Arika que va a ser un, alguna actividad muy chiquitito. Pero mientras vaya creciendo, ¿no? el capítulo se va... A entregando más herramientas, dinero, si que se que requiere. Es que no, es ahí donde yo discrepo, a que el capítulo vaya creciendo, tiene que buscar la forma de financiarse. Por supuesto que nosotros a nivel, no sé, pues en este caso, hablar del capítulo Santiago, estaríamos dispuestos a apoyar a cualquier otro capítulo, ¿cachai? Pero son los capítulos los que están encargados de ver cómo financian sus eventos, porque tú me puedes decir, ah, está muy centralizado, toda la plata da para Santiago. Sí, pero toda la plata se genera en Santiago. O sea, no sé, pues se va a estrenarse 6 billones de bail y se tira a los cines. Si en Arica se tira un cine y ganan 100 mil pesos, los 100 mil pesos son de Arica, no son de Chile. Si en Santiago se gana un millón y medio de pesos, es un millón y medio de pesos de Chile. Antes de Santiago, no de Chile. Ahora, si Arica no de apoyo y movimiento, entonces y Santiago tiene un millón y medio de pesos, estoy seguro que le van a dar plata. ¿Cachai? Pero el tema es que tenemos que tratar de que cada capítulo mantenga sus finanzas, porque si no te apuesto, te puesto que si tenemos plata a nivel nacional se va a ir todo a Santiago. Va a depender de que maneje la finanza, porque... Todos los problemas comienzan con, la, con plata. Bueno. Sí. Independiente de qué capítulo o quién maneje la plata, lo que tenemos que tratar de hacer es lo más transparente posible y lo más equitativo posible para hacer o para manejar el dinero, ¿cachai? La plata. Ahora, dale. Ahora que yo ya tengo todo dicho, la verdad no, no veo que más discutir, insisto, los capítulos deberían manejar su propia plata y en caso de emergencia se llama a un apoyo, ¿cachai? Nada más que decir. Porque, mira, dime dijiste, eso depende de quién maneje las plata. Sí, pero Cristian, el capítulo de Santiago es quien más necesita plata, porque es que más activistas tiene, que, es lo que hace los eventos más grandes. Por lo tanto, lo que corresponde es que el capítulo de Santiago busque sus maneras de financiar sus eventos. ¿Cachai? Eh, yo pienso que hay que analizarlo en el tema, porque al menos los dos estamos en qué con respecto a esto. Ya ahí, es, o sea, estamos conversando el tema. Mira, primero no podemos hablar de supuesto, de algo que supuestamente va a pasar o que no va a pasar. Primero tenemos que hacerlo y ver si es o no funcional. Hacer la prueba. Que ya, ya, Déjame, Déjame hacer algunas pregunta. preguntas. Ya, la plata se maneja ni en la ciencia. ¿De dónde se obtiene esa plata? de donaciones. Esa plata, las donaciones no se pueden obtener. ¿De dónde hay que sacar la plata para nivel nacional? Porque yo sé que a nivel de Cupidro es muy fácil sacar la plata, pero a nivel nacional no. Entonces, para mantener una plata de Chile, ¿de dónde hay que sacar esa plata? Mira, por eso mismo, para tener o para sacar el dinero para hacer Chile, perfectamente en movimiento, te voy a dar un supuesto, así como soñando, ¿ya? Es, que, es no. que no, tú mismo me dijiste que no nos basáramos en supuestos, sino que en hechos. Entonces hablemos de hechos. ¿De dónde se va a sacar esa plata? Ya, por eso te digo. ¿De dónde se puede sacar esa plata? Perfectamente se puede sacar de poder y de disco. Y por, por decir, si nosotros logramos hacer un, un proyecto para comprar una impresora que te imprime en, en, en, en CD, tú perfectamente puedes tener un, un CD personalizado que... No consume tinta, que es, es absolutamente rentable para la cantidad de discos que te puede, puede imprimir, que te puede entregar, y a través de eso se puede obtener recursos o de poleras. Mandarás una, una matriz, no una polera que tú le pegues un, un logo bueno, y tú dures dos meses, la, la metías lavado bueno, y todo lavado y caca la polera. Hacer lo mismo que hace el Movimiento Global, si a ellos les funciona, ¿por qué a nosotros no? ¿Okay? Eh, y las donaciones, insisto, son para proyectos, no son para capítulos. O sea, está eh, bien, eh, eh, Santiago tiene un proyecto X y se hizo, ya hizo un millón de pesos. Obviamente que ese millón de pesos va a ser para el proyecto que tiene Santiago. Ahora, ¿cómo le pedía un capítulo de dos personas? Un ejemplo, eh, que intento hacer que pero no puede lograrlo, no se puede consagrar, ni requiere materiales, no podemos dejar que un capítulo eh, crezca solo, requiere de apoyo. Eh, para dar un ejemplo, Santiago puede decir perfectamente, ¿saben qué? En Arica se va a realizar este proyecto, necesitamos donaciones. Y esa donación se puede ir perfectamente a Arica. Ya, pues es lo que te he dicho todo el rato. La plata va por regiones, porque la ganan las regiones. Ahora, si una región necesita apoyo económico, es cosa que lo digan en una reunión nacional, y los capítulos deberían, o sea, van a estar dispuestos a apoyarlos, ¿cachai? Santiago tiene en este minuto 100 mil pesos, por darte un ejemplo. ¿ya? Ahí guardado para algún proyecto. ¿Por qué? Porque lo ganó, no sé. Con, con, que lo tenía a fines de copiar DVD o alguna wea así, ¿cachai? Y Arica va a tener un evento pronto. Y necesita mucha plata para copiar DVD. Por supuesto que Santiago le va a facilitar esa plata, ¿cachai? Pero bueno, la idea es que cada capítulo mantenga esa plata. Porque te necesita estar constantemente generando material que son DVD. Que son de repente flyers. Que son cosas así, ¿cachai? Y perdón que te diga. Pero un capítulo de dos personas tiene que pensar en generar eventos para... Pequeños grupos, ¿cachai? No puede un capítulo de dos personas pretender hacer un evento masivo, ¿cachai? porque qué tirar la leche? Pero yo lo no entendí de que es un ejemplo, si Santiago tenía un millón de pesos, se ocupaba solamente Santiago. Ahí yo no lo veo mucho del movimiento. Ahora si tú me decís, oye, ¿sabes que se juntó un palo para este proyecto? <risa> Onda, hay más factores, a lo mejor, bueno, tú cachai, que el español es una mierda, güey, y las interpretaciones son impresionantemente... Tú me puedes estar diciendo una wea y yo te voy a entender una wea absolutamente distinta. ¿verdad? Yo te entendí. Pero si, si el capítulo de Santiago tiene un polimedio, se gasta únicamente en Santiago. Yo dije, ¿pero cómo? No? Si el capítulo de Santiago tiene un palo, ¿por qué no lo puede rebatir para las regiones? Ahora, si tú me decís, no, es que, que el capítulo de Santiago juntó un palo para este proyecto. Ah, ok hace el proyecto porque se requiere esa cantidad de dinero para ese proyecto en particular. Ya, pero es que mira, no. Yo voy a esto. Ya. Imagínate un nuevo el capítulo de Santiago con el estreno. Seguimos muy favor. Gano un, sí, un palo y medio. Como ganó, ganó. Seguimos muy favor. ¿Cachai? Ya. Ese palo y medio del capítulo de Santiago. Capítulo de Santiago verá qué hace con él. ¿Cachai? Ahora, si pues, sí, bueno, en Arica necesitan plata. Y capítulo Santiago no tiene ni un destino esa plata. Obviamente esa plata se va a ir a rica, ¿cachai? Pero la prioridad de esa plata está en que se usa en Santiago, ¿cachai? Porque quiere decir que Santiago está generando recursos y eso quiere decir que Santiago está moviendo gente, ¿cachai? Claro. Ya, pues. Ahora, el tema de la polera de los primos, polera de Yipsidi, bacán. Eso no puede servir para financiar la página y para financiar el capítulo del proceso. Esa idea me gustó, ¿cachai? Pero que se mantenga el mínimo de plata a nivel de serie y ¿cachai? Que la plata se trate de mantener a nivel local. Entonces, si Chile leyendo cifras muy pequeñas. Mira, lo que yo te comenté fue por lo siguiente: porque yo el año pasado, en el tema del movimiento, algo de forward, tuve eso, estuve pensando en X. Y, y por lo mismo, yo fui a cotizar matrices de punto tiendas de bolera de calidad, ¿cachai? Entonces, en el fondo, bien la impresora que yo te menciono vale alrededor de como 130 lucas aprox ya Es una impresora que te imprime. Obviamente en, en CD que son para imprimir, que cuestan cuánto? 10 pesos más caros que los normales. En modalidad económica, Son en la raja. Porque estuve, estuve trabajando en una constructora donde tenían esa impresora y como tenían que mandar cursos de prevenciones de riesgo, y con imagen, etcétera, etcétera, etc, no hacían eso. Yo andaba torre y torre de discos, sacaba, sacaba, sacaba, sacaba, sacaba y no consumían casi nada de tinta. Y una tinta te vale como 5 lucas. Entonces, si bien. Uno dice, ah, es mucha plata, pero en el fondo es una inversión. Entonces, perfectamente se puede mantener como una especie de, de stock. No sé, por darte un ejemplo. Ya, 20 discos va a tener cada capítulo. Entonces, cada vez que alguien quiera comprar un, un disco, dice, oh, y que yo soy hay y quiero comprar este disco de Modern Forward. ¿A cuánto? No sé, pues le podemos colocar un precio, un eh, Luca, por decir. Entonces, Obviamente esa entrada de plata va a ser para Arica o va a ser para Santiago, independientemente. La camiseta igual, una matriz de punto, ¿cuánto te va a costar? Bueno, hace un tiempo era una matriz de punto buena, eh, salía como 50 lucas, pero con eso te lo podías mandar a hacer por en cualquier parte. Sí, sí, perfecto. Ahora, yo te pregunto, ¿qué tan rentable es el negocio de sí? Ah, yo no creo que sea muy rentable y echarle 130 lucas en un negocio que lo más probable es que no funcione, lo encuentro una estupidez. Eh, pero yo partiría viéndolo eh, a nivel, o sea, sin tener recursos. Tú puedes copiar CD y mandar a imprimir CD en un cibercafé, o sea, tanto talagante puedo bueno, mandar a imprimir eh, CD bonito de la wea, ¿cachai? Entonces, partir al tiro comprándolo en una impresora, encuentro tiradoras, me en mecha, una tontería ¿cachai? Primero lanza el proyecto, ve si funciona, y si no sale, no se hace, ¿sí? O sea, bueno, vamos por paso, Quería igual gastar 130 lucas a ver si funciona No es que a ver si funciona, porque sé cómo es, onda, sacando los costos No estoy diciendo, oye, ¿sabes qué se me ocurrió con un plan de inversora? Y puede que tal, quizá, tal vez a lo mejor, sea rentable, no Cuando uno hace una, un proyecto, en este caso, en todo caso esto no es un proyecto, no es una idea eh, yo antes de hacer cualquier cosa ya avisó aquí, me decía, ya, puta, en impresionante sale tanto Ya, pero cada tinta, ¿cuánto sale? Aproximado, ya, tanto, tanto Ya, ¿cuántos discos pueden imprimir con esa cantidad de tinta? Esta cantidad No sí, sí, escúchame, yo no voy a los gastos, ¿cuántos se sí vais a vender al mes? Eso, eso se tiene que, primero, nosotros no podemos sacar conclusiones antes de tiempo con respecto a Por un ejemplo, si va a hacer un disco de... de... Chile puede ser personalizado, por dar un ejemplo si tú Entonces, oye, ¿sabes que me gustaría tener el adendum de Sega y del de seguimiento forward en un disco? Se le hace una carátula, etc, doble, y se manda personalizado No sé, por nombre, por lo que quiera Para activismo callejero, obviamente cualquier disco puede servir Puedes ir al café y empezar a grabar, grabar y repartir, repartir si quería hacerlo, ¿cachai? Y regaláis y regalar, pero estamos hablando de que Si queríamos llegar a ciertas personas, por un ejemplo, esto fue como una idea loca que yo tuve hace un tiempo atrás En hacer con una especie de tríptico Con una cajita y un disco pero lindo tú cachai que para la gente que tiene plata O para la gente que como tirada Si tú no entregas un, un disco en un papel Te lo va a tirar a la basura Te lo va a tirar a la basura así diseñadamente En cambio si va bonito, personalizado, elegido lo más probable es que lo veas Pero eso fue una idea que tuve Muchas sí. veces. varios años atrás pero nunca, nunca lo, lo comenté porque mi, si bien cada activista tiene una eh, focalización X hacia cierta cantidad de gente Ustedes por lo general se focalizan en los jóvenes, estudiantes, etcétera, etcétera. Yo no, yo me focalizo en familia, en padre, porque si bien eh, universitario, estudiante, ya Se están formando, a lo mejor, quizá, tal vez... escucha un poco. Uno, bueno, es más corto porque se me hace muy tarde. Bueno, mañana tengo que estar a las 6 de la mañana. Dos, eh, no me respondió mi pregunta. Mira, yo te digo, ¿tú vas a poner 130 lucas al tiro a comprar una impresora para, un, para vender DVDs personalizados y todavía no? no sabes si la gente lo comprar yo te hice una pregunta ¿cuántos discos crees tú que se van a vender al mes? y no me ha respondido la pregunta que te hice se pueden vender bastante se pueden vender bastante es que mira, como te dije el tema de la impresora no es un proyecto es una idea que no se convierte en proyecto porque falta todavía si bien yo te puedo decir ya uno, con esa impresora con esto se pueden hacer no sé voy a colocar un 500 dvd con esos 500 dvd perfectamente si la venden en el con una buena promoción con un video eh, a nivel nacional de lo más probable es que eh, eh, muchas personas que le gusta el movimiento va a querer tener su disco personalizado porque li, es eh, lindo tener una personalizada onda tú, tu niña tu teléfono, etcétera etcétera hay personas que no les gusta tener un dvd con una que diga rayada con 6 aunque si bien no es que se desmerezca pero hay muchas personas que prefieren eso que sea algo lindo Uso así Con una buena promoción, perfectamente se pueden vender, incluso si no, no hay... Ya, ya, ya, mira, Cristian, respuesta cortada al grano. Insisto, ¿no será mejor probar el proyecto? Yo puedo imprimir carátulas de DVDs en cualquier lado, a buen precio. ¿No será mejor probar el proyecto, ver si funciona, ver si la gente compra DVDs, o la idea? No me importa si un proyecto es una idea porque encuentro que es lo mismo. ¿No será lo mismo probarlo y después comprar la impresora? Eso es lo que he estado diciendo todo el rato. Habría que intentarlo porque yo también tengo carátula, o sea, tengo autodecido para disco y tengo, y, tengo la y tengo carátula con la cual estoy repartiendo disco cuando me piden Aunque si bien uno <risa> va como bien en cuenta con respecto a los gastos Porque sale más, más caro hacer algo así Pero para probar no sería malo Ya, perfecto, ahora entonces claro. Pero ojo sí, la, la pregunta es que... Con respecto a algo es algo bien sencillo, no podemos hacer como una idea y lanzar un link oye compre esta weá, no, porque se tiene que hacer una promoción con un video lindo que, con, que llegue a la gente, ¿cachai? No, ponte tú a mí no me llama la atención que me coloquen un link, que me diga oye sabes que compren un disco a Luca, no, ni ahí Mira, escucha, te entendí al principio, bueno, síntesis, porque no quiero quedarme hasta muy tarde así que no, bla bla bla bla, quería hacer un video de promoción, excelente Yo quiero armar un equipo que se encargue de hacer ese tipo de cosas, que sirve de un equipo de medios, y lo voy a hablar el viernes en la reunión de Santiago. ¿Cómo se van a llevar las finanzas? ¿Van a ser a nivel local y muy poca a nivel nacional? ¿O tú dirigías todo a nivel nacional? Si eso es lo que estamos hablando, pues no nos desviemos del tema. Partamos porque las finanzas sean por proyectos, nada de cuentas generalizadas, etc. Hay un proyecto, hay plata y se hace el proyecto, y después si hay otro proyecto se pide más plata. Ya, perfecto. Ya, o sea, las platas tienen que ser pedidas para un fin específico, perfecto. ¿Quiénes van a tener, las platas le van a pertenecer a los capítulos o a la, o a la coordinación, o a Chile? El proyecto es individualizado, puede ser para el capítulo o para, para el capítulo local o para el capítulo nacional. Ya, perfecto, ya. O sea, las platas van a ser de, no, un poco que las consiga ya. Eh, tengo otro problema hablar de proyectos de tecnología y sustentabilidad mira eh, yo creo que los proyectos de tecnología bueno, y, y esto me puse frío a hablarlo también con Néstor deberían hacerse afuera del movimiento bueno, porque eh, así les, les da la posibilidad de conseguir apoyo de empresas externas bueno, y eso es un tema que ha tenido todo, todo el mundo que ha tratado de hacer proyectos de tecnología ¿cachai? pero es bueno, eso falta por desinformación El movimiento no hace energía sustentable, no hace energía renovable, no hace tecnología, no hace nada. Nosotros somos, hacemos, educamos a la gente, generamos esa crítica. Ahora, eso no quiere decir de que cada activista haga su proyecto de tecnología o de energía renovable, como todo lo que pero a nivel personal. Es perfectamente, es del movimiento, claro, pero ese proyecto es de él. No es del movimiento, es de él. No, perfecto. entonces es lo que yo digo. El movimiento apoya estos estos proyectos pero no son parte del movimiento. Ya, eso está claro entonces. Eh, yo ni siquiera diría que eso, sino que está dentro del tren de pensamiento, pero es, es, es un proyecto personal, propio, que si bien es, se enmarca dentro de una economía basada en recursos, que pero eso ya. no sé si entiende Ya mira, bueno, apoyamos su proyecto porque a la gente le gusta, no sé si, huevón esa güeya... Igual es parte de hacer activismo y promover el tren de pensamiento, es hacer proyectos de sustentabilidad y cosas así, huevón O sea, tampoco hay que ser tan cerrados, tan tajantes. O sea, de que podemos apoyar, no es bueno que eso va a depender, Por ¿sí? ejemplo, si hay cinco activistas que les gusta eso y quieren apoyar el proyecto de X persona perfectamente lo puede hacer ya pues pero no voy a estar hablando de movimiento porque si es un proyecto grande, cachai yo eh, lo hago con varios activistas que tienen proyectos muy grandes y que se van a hacer pronto y me están preguntando si el, proyecto, el movimiento lo puede apoyar o no, pues, yo digo el, el movimiento te puede apoyar, por supuesto invitar a, a activistas a participar a todos pero bueno, no son parte del movimiento, cachai, están todos de acuerdo ahora igual vamos a tener que dejar eh, en claro con respecto a lo A los proyectos que se puedan cursar un movimiento de que si tú tienes un proyecto es tu idea es tu proyecto está ahí onda hay muchos que dicen hoy sé que tengo esta idea y tiran como la pelota y no hacen nada más eh, la idea es que si tú tienes una idea un proyecto pide apoyo pero hazlo tú es tu idea es tu proyecto eh, ya, o sea, aquí el último tema, que son los que yo tenía que tratar, que era la finanza, el tema del de, proyecto de tecnología y la edición de trabajo, ya. Entonces, Cristian, entro y está abierta la discusión, que tú te deberías encargar de organizar los capítulos, ya, que no estén en funcionamiento, o sea, buscar los coordinadores, hablar con ellos, ver si cachan del tema, cachai, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo prefiero eh, mantener al tanto ya las reuniones nacionales, hablar con los capítulos ya creados, ¿cachai? Y ver cómo va el tema del activismo, ver cómo van con los proyectos, ver qué necesitan ayuda, ver qué tipo de proyectos necesitan, etcétera ¿cachai? No sé si se tinga eso. Al menos es lo que estado haciendo últimamente. Exacto. Es que Mira, que yo lo tomé basado en lo que estamos haciendo ahora, que veo que funciona, ¿cachai? Entonces creo que ahora lo importante es hacer una reunión nacional eh, y conversar todo esto con la gente de regiones, ¿cachai? con los distintos coordinadores, ver qué capítulos existen, ver qué personas llegan, ¿cachai? decirles si chicos, nosotros necesitamos que respondan a este formulario, eh, no es que vayamos a distribuir sus capítulos, sino que es para ver qué tanto saben o no saben de concepto de economía, saben, recursos y el tren de pensamiento del movimiento C, Gays. Y los vamos a ayudar, ¿cachai? La idea es que esto funcione, que la gente se culturice y tengo varios proyectos donde Va a ir apoyo desde Santiago hacia regiones, ¿cachai? Tengo muchos proyectos en carpeta, pero necesito una reunión nacional y me gustaría hacerla como en un periodo de dos a tres semanas más, ¿cachai? Sí Sí, me parece, me parece bien Tenemos que enfocar bien la información, no más Eso más, hay que enfocar bien la información eh... Para poder más capítulos, igual. Bueno, que el tema de las expectativas personales es bien que, hey, compadre. Sí, pero no te preocupes de esas tonteras. Mira, yo te estoy anotando en qué te vas a encargar tú a la vez de coordinar. Aquí yo te pongo la formación de capítulos en este minuto ya. No sé si estás de acuerdo. Mira, es que eso, el tema. El tema de las tareas, yo considero que todas las tareas tienen que ser, tienen que avanzar independiente de quien las tenga, por ejemplo, si se mantiene un flujo de información fluida, y yo estoy actualizando el capítulo perfectamente, tú puedes ver, leer y decir, ah, te actualizaste este capítulo, ah, voy a apoyar en actualizar este capítulo, ¿cachai? La idea es que si tú decís, hoy oh, estoy trabajando en este proyecto y yo veo que estoy trabajando y veo que tengo tiempo para poder apoyarte, ¡ah! voy a apoyar a José con este tema, ¿cachai? La idea no es cerrarse, eh, no, es, eh, no es acacharle todas las tareas a una persona, sino que como equipo podamos a saber que estas tareas eh, anden, anden, independiente de quién las tenga. Ya, mira, sí, te entiendo totalmente, ¿cachai? Eh, obviamente yo no te voy a dejar, si yo te digo que tú te vas a encargar atrás. De capítulos de mantener de la de mantenerlo estructurado y bla bla bla. No quiere decir que lo va a decir solo tú, cachai. No quiere decir que tú vas a hacer. Si yo necesito saber sobre la formación de capítulos, si yo necesito saber oye, bueno, hay capítulos ¿no? en armado y todo bien, tú vas a a ti te pregunto, cachai. Pero si tú tienes problemas, por supuesto que yo te voy a ayudar. O si yo tengo una idea, por supuesto que voy a conversar contigo y la mayor acá, o cachai. Pero es como que tú me digas. Y... Oye, bueno, ¿cómo al a seguir media festival en Arica? Y diga, no, puta, mira, ayer, a, ayer con el coordinador de Arica, está medio complicados, porque no sé, bla, bla, bla, etcétera, etcétera, ta, ta, ta. ¡Pum! Chao, cachai. Pero que haya. Uh, es para saber quién tiene la información, cachai. Sí, sí, la idea es mantener la información fluida. Ahora, yo creo que por tiempo vamos a tener que saber turnar. Tu, Tornarnos para el tema de las reuniones internacionales. Si bien son dos veces al mes, hoy, eh, ahora no sé, al menos a ti, yo te pediría a ti que estuvieras en al menos en una reunión internacional. Si, sí, si, sí, eh, mira, déjame conseguirme la fecha y a la próxima, si, no hay problema. Sobre todo, yo preferiría encargarme eso porque habla inglés. Ya, entonces, mira, vamos haciendo los temas. Tú te encargar de la formación de capítulos que creo, con Mantenerlo bien estructurado y que funcione todo de acuerdo a los lineamientos del movimiento. Um, ya. Yeah. Eh, otro punto yo quería que tú te encargaras de todo lo que es la informática. O sea, como el trelo, mantener la página bien, que solo así junto a Nelson, que sería muy bien, ¿cachai? Etcétera. ¿Te, tin te tinca? desde que estoy en la función de la, del equipo de coordinación he estado haciendo eso sí, mira, si, lo de, si lo tengo, si claro, tengo claro es como, como para que lo dejemos de... no tengo ningún problema Por ejemplo, es más que nada informativo porque te explico las funciones que estoy realizando ahora son la apertura de capítulo a nivel nacional mantener un respaldo de zchile.cl trabajar o intentar hacer funcionar el atrium porque es el atrium el que necesitamos para que los equipos de proyectos para que entiendo perfecto y yo sé y al escribirlo y tengo clarísimo que es lo que he estado haciendo hasta ahora y por eso lo quiero mantener así porque ha estado funcionando ¿cachai? lo que yo quiero es que esté claro y que es un poco bueno tenerlo grabado y dicho y saber ya este se encarga de ta ta ta ta ta de ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ¿De qué se va a encargar? Mira, yo sé que el área de interés de Néstor va con los proyectos de tecnología Y a pesar de que a ti no te gusten, yo creo que son fundamentales Principalmente para hacer activismo y promover nuestro tren de, tren de pensamiento Que es lo que hace el movimiento hasta ahora, ¿cachai? A mí me gustaría mucho que Néstor recibiera ideas de proyectos de tecnología Viera su viabilidad Y... Y... En, como... Pues, Trabajara más o menos en esa área Yo sé que a él le va a gustar mucho y va a querer, por supuesto, ¿Cachai? Mira, el tema no es que no me gusten los proyectos de tecnología. Tú caché que no, no está dentro del tren de pensamiento de, de, de, de movimiento. Si bien un coordinador puede tener o puede trabajar eh, con proyectos tecnológicos, sí, sí, perfectamente. Pero eh, últimamente tú sabes que se, han, se armó un equipo de tecnología, CGI, y, y no funcionó, y por la experiencia al menos que, que hemos tenido, ambos, no son funcionales dentro del movimiento Ahora, si eso se hace a nivel personal yo creo que tienen que pueden ser más funcionales estando fuera que dentro del movimiento porque además mira, mira, escúchame. el resto de, de tecnología eh, recibió más apoyo por fuera que por dentro de lo que está en el movimiento mira yo lo primero que dije es que esos movimientos esos eh... Esos proyectos van por fuera del movimiento. Lo que va a hacer el movimiento es apoyarlos. O sea, no sé. Po. Es que bueno, tengo, tengo proyectos de varios artistas, porque unos no quieren hacer una casa así, que es una parte hecha a partir de. Eh, que sale en el documental de Guerrero La Basura, no sé si lo habéis visto. Pero es un muy buen proyecto, ¿cachai? Y necesitan gente, necesitan ayuda. Por lo tanto, yo les decía, bueno, hagamos esto, te hagan el proyecto de manera independiente. Fuera del movimiento, porque así pueden conseguir apoyo estatal, apoyo de empresa, apoyo a no sé qué Y nosotros decimos, el movimiento CEGES los apoya, mantenemos Diciendo noticias de cómo les va Ahí aprovechamos de hacer activismo, de etc., etcétera, etcétera ¿Cómo funcionaba la gratiferia, La gratis funcionaba no fuera del movimiento, pero se hacía eh, Se hacía Activismo Sobre el movimiento CEGES, Yo creo que no hay que desperdiciar proyectos de tecnología y cosas así, porque a la gente la atrae mucho Y nosotros necesitamos que la gente llegue al movimiento interesada, ¿cachai? Pero, ahí sí también hay un tema. Cuando tú te interesas a una persona en algo que realmente no es porque, un ejemplo, yo puedo decir, ah, el movimiento 6 tiene este proyecto de tecnología, ah, ok, y, eh, aunque esté por fuera, ah, voy a ver y empiezo a ver de que hay que tener un tren de pensamiento aquí, o que aquí habla y el proyecto de tecnología, y empiezan como la sensación de que ya, ah, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Por qué no está listo? ¿Por qué no está listo? Y empieza la decepción y empiezan. Es que hay, que hay que tener claro que eh, estamos para educar. Si bien se si puede hacer activismo, repartir discos, etcétera, etcétera, la función principal que nosotros, o, o la misión principal que tenemos nosotros, es incentivar a la gente y educar a la gente de que está la cagada en este sistema que no sirve, que es obsoleto y que se pretende, eh, ojalá en un futuro cercano, cambiarlo. Y si bien, ya, de de pregunto, pregunto el, mismo, el mismo sistema no permite que esta estos proyectos de tecnología se lleven a cabo. No sé si viste hace poco que una máquina que tú la puedes tener en tu living y genera agua con la el electricidad. Pero como pretendiste llegar a la gente como que me has dicho, oh nuestro objetivo es, es ya. ¿Cómo llegamos a nuestro objetivo? ¿Cómo hacemos nuestro objetivo? Haciendo videoclip. Pero eso, a nosotros a quien nos hace falta, para que la gente se motive, es que realmente nos vea. Porque un video teniendo una reunión por aquí, como que no incentiva ni motiva mucho a la gente a hacer un, un, un video, aunque sea emocional, que llegue a la gente diciendo, ¿saben qué? Una gente, un video que sea bien preparado, bien eh, efectuado, que vea que se está realizando... Ya se Cristian escúchame, escúchame. No, te estoy preguntando en qué nos sirve, te estoy preguntando en qué sirve. ¿Cachai? Ya, el video no sirve, hay que hacer cosas. ¿Qué cosas? La campaña, lo que yo mata, tú a todo difundir en la campaña Planet One, el One Planet. Ya, yeah. yeah. el One World sí, esa guay, yo lo voy a conversar bien en la reunión de Santiago y la idea es conversarla en la reunión nacional. Ya, yeah. esa es una buena idea. Otra. Primero, necesitamos incentivar a la gente. Tenemos un proyecto. O la campaña One Planet. Uno. Eh, dos. Eh, necesitamos para... Es que todo es, todo es motivación, todo es incentivo. Entonces, si logramos hacer, un, un, un, llegar a las personas a nivel... Eh... A ver, ¿cómo te digo? ¿Se me ¿Es, que es que, Christian, escúchame, mira. Yo voy a, a esto, mira. ¿Cómo mantenías a la gente incentivada? Y esto lo, lo he vivido porque la gran diferencia entre ellos es que yo he tenido mucho más contacto con los activistas que tú. ¿Te, te gusta decir que consuelo o no? Entonces, yo sé que a la gente la tenéis motivada con proyectos. Estos proyectos pueden ser de tecnología, estos proyectos pueden ser regalar DVDs, proyectos pueden ser repartir flyers hay muchos proyectos pero proyectos simples en donde la gente haga cosas eso es lo que le gusta hacer a la gente hay que hacer millones de proyectos la gente tiene que estar constantemente saliendo con flyers la única forma de que ellos sean, te, la gente esté motivada o si no la gente va a ver un movimiento virtual y se va a ir claro, no, Pro no, planes no, proyectos es uno de, de esos eso. no te no estoy diciendo que se hagan cosas netamente virtuales pero estoy hablando de, de proyectos que sean como tú dices realmente den resultados. Porque si ah, trabajemos en un proyecto de tecnología y un proyecto ya se va a demorar dos años no le veo ninguna motivación a trabajar dos años por algo que quizás tal vez resulte o que quizás tal vez a lo mejor pueda tener la herramienta para hacerlo. Entonces necesitamos tener como proyectos cortitos para mantener a la gente incentivada con activismo callejero con la campaña de este que no, es, no se requieren tanto dinero ni tanto recurso. algo tan sencillo en donde se puede generar mucho o podemos eh, absorber a mucha gente con el, con esa campaña es muy potente Sí, mira, yo no estoy criticando a Cristian, escúchame. Yo lo que estoy diciendo es que ni todo tipo de proyectos, ni proyectos eh, medioambientales, ni proyectos de educación, ni proyectos de, de a gratuidad, ni proyectos de activismo callejero, ni todo tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque la gente tiene distintas motivaciones y va a querer hacer cosas y va a querer estar constantemente haciendo cosas. Ni hay proyectos largos para que la gente siempre tenga algo que hacer, ¿cachai? Ni proyectos cortos, ni proyectos rápidos, ni de todo, ¿cachai? Entonces, si tú voy a apoyar un proyecto de tecnología que va afuera del movimiento, no es del movimiento Seguis, tú solo lo apoyas, tú solo lo invitas a tus activistas, tú solo les cuentas noticias, tú solo haces activismo ahí, pero no es tuyo, ¿cachai? Es de otra institución, y tú solo les das tu apoyo, ¿cachai? Primero vas generando lazos con otras instituciones, y segundo, puedes mantener a tus activistas haciendo cosas, que es lo que quieren hacer los activistas, quieren hacer activismo. No, si eso, si eso está bien si el tema, no a ver, para dejar en claro una cosa eh, no es que el movimiento no lo apoye, sino que eh, la cosa es sencilla no, no no puede haber como decirlo, ay este proyecto de tecnología sé que no, sencillamente un ejemplo, ya Joseto tiene un proyecto de tecnología en el cual el movimiento lo apoya porque está dentro de lo que es una economía basada en recursos obviamente, se puede apoyar, se... Pueden entregar material, flagger y empezar, pero eso sí, perfectamente sí y El tema es, eh, es que un proyecto se abandere como side guys No sé si se cacha, en lo demás, en lo demás obviamente se puede apoyar es lo, es lo que he dicho todo el rato, los proyectos no van a ser de side guys Te lo dije desde el principio, te lo repetí en cada frase que estoy diciendo, lo cacha Cristian Los proyectos no van a ser de side guys no van a ser abanderados, van a ser de personas independientes Y, de y volvamos al tema ¿Cuáles van a ser las funciones que va a hacer Néstor? Yo insisto, pero Néstor podría estar a cargo de los proyectos de tecnología que llegan solicitando ayuda a SAI. Sí, me parece bien, correcto. Ya, perfecto. ¿Qué más? A mí me gustaría que Néstor se encargara de ver el tema de los capítulos del de sur, ¿cachai? Dividir el, a Santiago, tú te encargas principalmente del norte y de la formación de los capítulos y ver cómo vaya. Y, y por último, si tú agobiado en ver la formación, la estructuración y todo, me encargo yo del norte y que Néstor se encargue del sur Mira, ¿ya? Por, por, eh, bueno, la poca disponibilidad que ha tenido Néstor estoy abriendo capítulos a nivel nacional tanto el norte como el sur ¿ya? la, la única complicación es la comunicación y los horarios que podamos tener, pero más allá de otras complicaciones, para nada así que, todo paso a paso, todo con calma No hay que apresurarse, así que la apertura de capítulo a nivel nacional, prefiero eh, verlo netamente yo. O sea, o bien tú, ¿cachai? Bien, sí, perfecto. Entonces, mira, dejemos a nuestro en tecnología y vemos de quién más se encarga él una vez que conversemos con él, ¿cachai? Ahora, yo, ¿de qué me voy a encargar? Yo, yo te dije que me quería encargar de como los eventos a nivel nacional, de ver cómo va a seguir media festival, eh, de ver. Un poco de los proyectos a nivel nacional, ¿cachai? No sé si me entendí, circuitos de conferencia y cosas así, y ver cómo están funcionando los grupos de trabajo, ¿cachai? Sí, sí lo sé. Pero ahora, por eso te digo, para facilitarte tu trabajo es necesario que alguna herramienta esté disponible, y en eso también estoy tratando de trabajar. Por supuesto, si yo. Mira, lo que yo quiero hacer es se apoya en lo que tú haces ¿cachai? Por, por eso yo creo que lo que tú haces es demasiado importante entonces ya yo me encargo de todo lo que son como proyectos grupos de equipos de trabajo la, la, la nacional ya. ¿quién se va a encargar con la comunicación con otras instituciones? creo que es un tema muy importante por ejemplo si llega una radio diciendo que quiere hablar de ese proyecto, del movimiento 6, o no sé una entrevista ¿quién se va a encargar de eso? yo Les solicitaría apoyo a Villegas. Que tiene ¿Qué cosa? Fue? Más movimiento con esa área. Pero no como. No, no, habría que verlo, Tenemos que analizar bien. ¿Por qué no, no te nada lo que dijiste? Repítimelo. Ah, no. Te digo que, que si fuera por comunicaciones institucionales, pedirle apoyo a, a, a Sebastián Villegas. Porque él tiene más manejo en esa área. Ya, perfecto. Ahí nos apoyamos en otro activista Ya perfecto, creo que era lo que yo quería conversar. Un poco saber de en qué, en qué se iba a encargar cada uno. Así que estamos pues bueno. Eh, ya, reunión. Pauta eh, reunión nacional. Hay que dejar día y estos son los temas que yo quiero hablar. Ya, quiero hablar de las financias. finanzas. Finanzas. ¿no? Ver de que cada capítulo se encargue independientemente. Tú dijiste que estabas de acuerdo conmigo, sí o no. Quedamos en que la finanza iba, iba, iba a ser de proyectos definidos por supuesto, o sea, tú lo... ya, pero... ya o sea, pero los proyectos definidos normalmente son parte de un capítulo pues bueno, si tú querías repartir DVD eso ya es un proyecto, ¿cachai? sí, en este caso, vendría siendo claro el capítulo manejaría el dinero del proyecto en que se está trabajando ya, perfecto eh, otra cosa, el equipo de medios, que la que ya te había dicho que se encarga de hacer videos, fotos, bla, bla, bla, bla, bla Y que la idea es que sea a nivel nacional, pero que no se tiene todavía, ¿cachai? Así que la idea es hacerlo, ¿te parece o no? Sí, tenemos eh, hay que hacerlo en todo caso, tenemos todos los recursos para tener medio eh, audiovisual Ya, otra cosa, el CX media festival que se llevaría a cabo, el, yo, lo, yo, porque Nelson dijo que lo hicimos el 11 de septiembre Yo no quiero, porque... Está de más decir lo que pasa el fin de semana, del 11 de septiembre, ¿cachai? El próximo fin de semana es 18 de septiembre, así que yo prefiero que lo hagamos el 25, 28 y 27 de septiembre. ¿Te parece? Estoy absolutamente de acuerdo, porque... Ya, no, no, no, no, no me por no, no, no. porque si sí, eso está claro, ya. Entonces, también de, tenemos que dar el comunicado sobre la nueva coordinación nacional y qué cosas va a hacer cada uno, parte de la reunión nacional, que yo creo que ese es lo primero que hay que hacer, ¿ya? Eso yo sé que hay que estar de acuerdo, así que no hay que Ahora, yo quiero preparar un proyecto que sea los circuitos de conferencias, en donde hay que re y lo primero haya que realizar una conferencia, y ese proyecto me puedo encargar yo, ¿cachai? Yo he hablado con harta gente y vamos a hacer una conferencia, y la idea es lanzarla, y que la gente simplemente tome la conferencia y la haga en su región, ¿cachai? La conferencia esté hecha, tenga el diálogo y casi las preguntas que te van a hacer. Dale. Eh, igual sería bueno de que nosotros como equipo veamos la información que se va a presentar. Por supuesto, la idea es que sean como en regiones ya aprobadas y vamos viendo qué gente lo va a hacer, ¿cachai? Sí, de acuerdo. Ya, lo, lo ideal sería que la conferencia esté hecha lo mejor posible y prácticamente ya prehecha, cosa que no importa el activista que lo haga, siempre vaya a salir bien, ¿cachai? Te entiendo. Ya, después tengo otro proyecto que se llama Biblioteca Z, que mi idea es que cada región, exista, en cada capítulo de ciudad, existan los libros de fresco, la guía de orientación del activista... Y otro libro más que yo considero importante, ¿cachai? La idea es que yo te, que que tenga toda la orientación, y claro, el libro de que y otro libro más que ahí lo podemos discutir. Eso lo discutimos al viernes en la reunión nacional. Eh, primero hay que imprimirlo yo creo que aquí puede apoyar el capítulo de Santiago porque yo lo puedo imprimir de manera gratis, los podemos fotocopiar y mandar a las regiones, ¿cachai? Sí, ese es también un proyecto que he ido comiéndose el año pasado porque la idea del año pasado era mandar un pack completo, estamos hablando de. Los libros y los medios Ya, perfecto, ahora El tema de los proyectos de tecnología Que estos van a ir fuera del movimiento pero con su apoyo Ahora yo voy a explicar bien por qué y todo el bla, bla, bla Para que la gente se vaya feliz Y decirle a los capítulos regionales entonces que bien Que apoyen proyectos de tecnología pero no los tomen Como parte del movimiento, ¿cachai? ¿Me bien? Ya, otro tema El One World Project, que creo que esa campaña No se está haciendo en Chile, y se tiene que hacer y estoy totalmente De acuerdo con lo que tú dijiste al principio, ¿cachai? Así que hay que hablar a la gente de región y decirle Háganlo mierda, háganlo, ¿cachai? ¿Sí? En eso estaba. Ya. Y mi último punto era eh, darles como tips y apoyo a capítulos de, de, de regiones muy chicos. Entonces ir diciéndoles, bueno, mira, sé si es que en Santiago funciona así, no sé, pues, podrían hacer asados de repente, reuniones, o ir a la plaza, o entregas de flyers, ¿cachai? Ir dándoles eh, pequeños eventos que pueden hacer en, en pro de masificar el movimiento de sus regiones, ¿cachai? Las regiones no necesitan tanto tips, necesitan pruebas, necesitan medios. Hacer unos videos, unos cuantos videos de reuniones, unos cuantos videos de juntas, enviarlos a regiones, la cosa está funcionando, chicos, vamos para adelante, ustedes pueden. No, no, no, sí, pero es que mi idea es, por supuesto, ir siempre dándoles, mandarle noticias y todo eso para que se motiven, e ir diciéndoles, bueno, well, mira, bueno, sí, en realidad ese punto era el que tenía como menos importante, sigue tranquilo. Eh, ya, que, no sé si quería agregar algo más, porque esa es la pauta, bien. Porque mi idea es pedirle todos los mails de los coordinadores regionales y su coordinadores en capítulo en proyecto, y toda todas esas mierdas que tiene Fernando que me los de todos y mandarle un mail y que esté la pauta y todo entonces, mi duda es eh, ¿Quería agregar algo más? Eh, esa informa el Fernando mandó... Toda esa información está en un Google Doc compartido que tú creo que tú también tú lo tienes en una carpeta de, de, del movimiento que está en Google Docs No ya, a... ya, eh, también fue enviada a Z Chile. Eh. Ya no te, ya preocupes, no te preocupes, preocupes, eso lo voy a dar mañana. mañana. Si, no si no lo encuentro, lo cuento, te, te, te llamo. llamo. Dale, pero sí manejamos toda esa información, ya listo. Entonces, le mando a todos los buenos, a todos los, todos, todos, todos, todos, todos, todos lo público harto en recepción y preparación. Bla, bla, bla, bla. Y mi idea es que lleguen todos, todos, todos, todos, todos, todos. y que manden un. Y ahí, bueno, ahí va a hablar varias cosas. Los reportes regionales. Eh, te los mandan a ti o me los mandan a mí eso es importante no podemos pedir reportes si no hay capítulos bueno tú ya puedes ser el único reporte que puedo pedir en Arica y contra... no no no es que mira, es que mira yo prefiero que los capítulos en desarrollo comiencen a trabajar como capítulos y después el último les hice a que el capítulo ha demostrado no ser funcional tras fuera el alineamiento y desarmarlo pero bueno Vaya, mandar a todos los buenos a la mierda y nadie va a querer seguir trabajando si lo decía Ah, no, acabamos de disolver todos sus capítulos ya no existen No, que no es que se estén dis disolviendo, fíjense Como tú decís, su capítulo está en desarrollo Ya, pues por lo tanto tienen que reportar cómo van Me parece Ya, pues entonces su si reporte va a ir desde un capítulo en desarrollo, ¿cachai? Diciendo, mira, la verdad, hoy día, este mes no hicimos nada bueno, Puta, no la, la verdad, razón, un no capítulo en desarrollo, llama, ¿cachai? Mira, hay una cosa importante y que vamos a tener que colocarlo un poco... Más organizado en cuanto a las reuniones, donde se habla una pauta, se mantiene esa pauta con moderadores, con eh, guardianes del tiempo, para que no se os oten y no se termine hablando cualquier weá. Siempre las reuniones se terminan hablando cualquier weá y se aprieta cualquier tiempo. Mira, tranqui, yo por eso te voy a pedir sí, que me voy a encargar yo de las re reuniones, ¿cachai? Y yo agarro la pauta y, bueno, te he visto como cuando te vais mucho en volar y te paro los carros al tiro, ¿cachai? Porque yo, bueno, no estoy ni con caerme hasta las 12 de la noche en una reunión nacional, ¿cachai? Yo tengo una pauta, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, la finanza, esto es lo que nosotros pensamos, ¿qué opinan? Entonces, ya, entonces me ha cerrado, siguiente, ¿cachai? Y no me voy a quedar pegado. Sí, sí, no, bueno, ahí te puedo apoyar como guardia el tiempo para las personas que pidan pero que sea, que sea corto o Y si se quieren extender, que manden información por el programa. Claro, o sea, primero con el buen que responde decirle, bueno, capacidad de síntesis aquí. O sea, si hay que estar dos horas hablando sobre tu punto, es para la casa. Ya está ahí. Sí, pues y... que... ya Sí, y ya. Tema, ¿quería agregar algo más a la pauta? Resume cortito lo que tenemos y. Ya, pues entonces, yo esta semana voy a mandar el mail y la reunión la estaríamos haciendo, espérate, déjame ver un calendario. ¿Tienen que al día de.? Espérate. No, no, no, ese, ese día tengo que probar. Olvídate, la, la, la dos primeras semanas de junio, olvide, o, olvídame. 17 de junio, ¿te tinca? O sea, esa semana. La semana entre el 10 de junio y el, y el otro fin de semana. Sí. Ya, listo. Otro tema, güey. Las reuniones nacionales van a ser abiertas. ¿No se te ocurre pelearte con algún activista, güey? Ya, eso <risa> te porque, porque vos tenís currículum. ¿A qué te refieres con abiertas? Que cualquier persona va a ir. Obvio, obvio. Ahora, mira, si yo me... Si antes, o bueno obviamente ahora que estoy como coordinador no puedo hacer la tupidez que hacía antes, por lógica Mira, yo te lo dije en una cosa personal porque YouTube tenemos muy buena onda Después me acordé que estábamos grabando entonces que no, pero te lo dije en motivo de amigos, ¿cachai? Entonces así como, bueno no te mandé una cagada, ¿cachai? Si vos lo haces, vos hay que ser primero en sacarte la chucha, así que, tú sabes, po No, eso mira, desde que, como te dije, desde que asumí la función de la coordinación nacional No soy weón. y tengo claras las cosas, y sé lo que tengo que hacer Sé lo que puedo hacer, y lo que no debo hacer, así que tranquilo Ya, perfecto Entonces estamos, pues lo sí, yo, yo voy, lo voy a, hacer, a hacer, manda el mail y toda esa paja Y le damos Ok Ya, hasta acá llega el... la reunión eh, Mándale favor antes posible el... El mail con la grabación a, a Néstor, o bueno, donde sea, si la subía a Megapro, no sé, cachai, pero algo con la grabación, para que no sé, pues es que me gustaría, Néstor, si usted si la escucha, que nos mande un mail y se comunique con nosotros, pues para saber qué funciona, para seguir él, para tomar el cachai, y nos confirme si va a la reunión.